Cuentos de hadas españoles. El príncipe encantador. Érase una vez un rey que salió a cazar cuando un pequeño conejo blanco al que sus perros estaban persiguiendo saltó a sus brazos en busca de cobijo. Oh, chiquitín, no te preocupes, nadie te hará daño. Se lo llevó a palacio con él y ordenó a sus sirvientes que lo cuidaran muy bien. Soy el hada de la verdad. Y fui yo quien buscó codijo en tus brazos en forma de conejo para comprobar si eras compasivo y amable. Y vaya, sí lo eres. Pedidme lo que queráis y os prometo que os lo daré inmediatamente. El rey estaba encantado. Señora, cuando llegue el momento, si conviertes a mi bebé en el mejor de los príncipes, te estaré muy agradecido. Quiero que sea un rey bueno... Amable y compasivo. ¡Oh, bien dicho! Os prometo que vigilaré a su hijo. Y si fuera necesario, lo castigaré para que corrija su comportamiento y se convierta en un rey bueno como vos. El rey quedó contento con la promesa. Póngale este anillo en el dedo a su hijo y siempre estaré ahí para vigilarlo y guiarlo. El pequeño príncipe era tan adorable que nadie se podía resistir a él Así que lo llamaron Príncipe Encantador Con los años el Príncipe Encantador creció y se convirtió en un joven apuesto Un día, mientras estaba sentado junto a la estatua de su padre recordándolo Su hermano Charles se acercó ¿Qué haces aquí, Príncipe Encantador? ¿No sabes que debemos salir a cazar? Lo recuerdo, hermano Es que a veces he hecho tanto de menos a nuestro padre El príncipe encantador, Charles y su primo Ron Se encaminaron hacia el bosque Mientras cabalgaban, el príncipe encantador vio a una chica Disminuyó el paso y sus hermanos continuaron Volvió su caballo en dirección a la chica Y trotó hacia ella La chica era tan increíblemente hermosa que el príncipe se enamoró de ella casi al instante. En ese mismo momento, decidió que se casaría con ella. Su nombre era Celia, y era una joven tan buena como hermosa. Nunca había visto a nadie tan hermosa como vos. Me voy a casar con vos, y creo que seréis muy feliz siendo una gran reina. Al ver la arrogancia del príncipe, Celia respondió sin miedo. Señor, no soy más que una pastora, una chica pobre, pero aún así no me casaré con vos ¿Os desagrado? No, señor, es un hombre muy guapo y príncipe también, pero no es bueno para mí Pues no deseo pasar el resto de mi vida con un hombre arrogante El príncipe estaba furioso por lo que acababa de oír En ese momento, sus soldados llegaron en su busca Inmediatamente les ordenó que apresaran a Celia Y que se la llevaran a Palacio al momento En ese instante el anillo le pellizcó ¡Ah! Intentó quitárselo del dedo Pero no lo consiguió Más tarde, cuando Charles lo vio tan abatido Le preguntó qué le pasaba Y cuando le explicó que no pudo soportar la mala opinión de Celia Y que estaba dispuesto a ser un hombre mejor para gustarle Su malvado hermano le dijo Eres demasiado bueno por dejar que esa niña te moleste Si fuera tú, la obligaría a obedecerme Recuerda que eres el rey Y que sería ridículo verte intentar complacer a una pastora Que debería estar encantada de ser tu esposa ¡Manténla en prisión! ¡Castígala! Pero... ¿No estaría mal que castigara a una chica inocente? Celia no ha hecho nada para merecer un castigo. Si la gente no hace lo que le ordenas, entonces debes sufrir por ello. Y recuerda, no es inocente. Ridiculizó tu amor por ella. Se rió de tu amor. ¡Se rió! Al decir esto, dio en el punto débil del carácter de su hermano el príncipe se fue corriendo a buscarla, hecho una furia. Cuando llegó a la habitación donde Celia había sido encerrada, se llevó una gran sorpresa al ver que ella no estaba allí. Su enfado era terrible y juró venganza contra cualquiera que la hubiera ayudado a escapar. ¡Celia! En ese momento, el anillo le pellizcó otra vez y el príncipe dio un grito. ¡Ah! ¿Cómo me quito este anillo del dedo? ¿Podemos hablar de tu anillo en otro momento? Tenemos otro asunto entre manos que requiere tu atención. Charles y Ron le dijeron al príncipe que había sido Sulman su antiguo tutor, quien había ayudado a Celia a escapar. Incluso sobornaron a un guardia para que dijera que el mismo Sulman se lo había dicho. El príncipe loco de ira encargó a Charles junto a varios soldados ...traer a Sulman ante él encadenado como un criminal. Tras dar esta orden, se fue a su habitación... ...pero apenas había entrado... ...cuando se oyó un trueno que hizo tambalearse el suelo... ...y el hada de la verdad apareció de pronto ante él. Le prometí a tu padre que os vigilaría... ...y que si alguna vez os volvíais malvado, os castigaría. Vuestro padre era un buen hombre... Pero vos, vos habéis ido por el mal camino. Ya es hora de que cumpla con mi promesa y que comience con tu castigo. Ah, os condeno a pareceros a los animales a los cuales imitasteis en comportamiento. Os comportasteis como un león en vuestra furia y como un lobo en vuestra avaricia. Como una serpiente, os habéis vuelto desagradecido en contra de quien fue como un segundo padre. Y vuestra mezquindad os ha convertido en un toro Así pues, en vuestra nueva forma Tomaréis el aspecto de todos estos animales salvajes En cuanto el hada hubo terminado El príncipe encantador vio con horror Cómo sus palabras se cumplían Tenía cabeza de león, cuernos de toro Patas de lobo y cuerpo de serpiente Al mismo tiempo se vio en un gran bosque, junto a un claro lago, en el que podía ver perfectamente la horrible criatura en que se había convertido. Y una voz le dijo. Mirad, detenidamente, el estado al que vuestra maldad os ha llevado. El príncipe encantador reconoció la voz del Hada de la Verdad y comenzó a pensar que lo mejor que podía hacer Era alejarse tanto como pudiese del lago Para así no recordar una y otra vez Su horrible fealdad Así que corrió hacia el bosque Cuando se detuvo bajo un árbol Una jaula cayó y lo atrapó Y los cazadores que se escondían tras los árboles salieron Los cazadores se llevaron la jaula Y cuando se acercaron a la ciudad Vio que se estaba celebrando una gran fiesta Y cuando los cazadores preguntaron qué había pasado, les dijeron El príncipe malvado está muerto y su hermanastro y su primo que trataron de hacerse con el reino y repartírselo huyeron del reino gracias al pueblo El hombre les contó que el pueblo había ofrecido la corona a Sulman, a quien el príncipe había dejado en prisión Él es un hombre bueno y justo, así que una vez más disfrutaremos de paz y prosperidad y por eso estamos celebrándolo El príncipe encantador rugió de rabia al escuchar esto Pero todavía le quedaba lo peor Cuando llegara a la gran plaza frente a su propio palacio Vio a Sulman sentado en el impresionante trono Y a todo el pueblo reunido a su alrededor Deseándole una larga vida Y que pudiera enmendar todas las trastadas que hizo su predecesor He aceptado la corona que me habéis ofrecido, pero solo para guardarla para el príncipe encantador, pues no está muerto como suponéis. El hada me ha asegurado que todavía hay esperanza y que algún día lo volveremos a ver bueno y justo. Sus adoradores lo llevaron por el mal camino. Conozco su corazón y estoy seguro de que de no haber sido por la mala influencia de quienes lo rodearon, habría sido un buen rey y padre para su pueblo». «¡Moriría encantado si volviera nuestro príncipe para reinar de manera justa de nuevo!» Estas palabras fueron directas al corazón del príncipe. Se dio cuenta del verdadero cariño y lealtad de su antiguo tutor. Y por primera vez se reprochó todos sus actos malvados. Enseguida los cazadores que lo habían capturado lo llevaron a una casa de fieras, donde lo encerraron con otras bestias salvajes. Un día, cuando el guarda se quedó dormido, un tigre rompió las cadenas y saltó sobre él para comer. El príncipe encantador, que vio lo que estaba pasando, deseó ser libre. «Me gustaría salvar la vida de mi captor». En cuanto pronunció su deseo, la jaula de hierro se abrió y él corrió junto al guarda y espantó al tigre. Se acercó y se agachó a los pies del hombre que acababa de salvar. Abrumado por el agradecimiento, el guarda se inclinó para acariciar a la extraña criatura que había hecho tal gesto por él Y de repente una voz le dijo al oído Una buena acción no puede quedar sin recompensa Y en ese mismo instante el monstruo sí. desapareció y el guarda vio a sus pies un precioso perrito El príncipe encantador, contento por el cambio, jugueteó en torno al guarda... ...mostrándole alegría de todas las formas posibles. Y el hombre, cogiéndolo en sus brazos, se lo llevó a la reina... ...a quien le contó toda la historia. «¿Me gustaría quedarme con este maravilloso perrito?» Un día, cuando le estaba dando un trozo de pan para desayunar... ...pensó que le gustaría comérselo en el jardín. Así que se lo llevó a la boca y salió de palacio... Al poco llegó a un lugar donde había una gran casa que parecía construida en oro y piedras preciosas Muchas personas magníficamente vestidas entraban Y desde las ventanas se oía música y bailes y banquetes Pero lo que parecía muy extraño es que la gente que salía de la casa estaba pálida y delgada Y sus ropas estaban rotas, colgando como harapos El príncipe encantador se acercó a una jovencita que intentaba comer algo de hierba Tenía mucha hambre Movido por la compasión, se dijo Tengo mucha hambre, pero no me moriré de hambre hasta la cena Si le doy mi desayuno a esta pobre criatura, quizá le salve la vida Así que dejó el trozo de pan en la mano de la niña y la vio comérselo con ansia De repente se oyó un gran clamor al girarse, vio a Celia, a la que llevaban contra su voluntad a la gran casa. ¡Vaya! Estoy furioso con la gente que se está llevando a Celia, pero ¿no es acaso lo que hice yo mismo? ¿Y si no me lo hubieran impedido, ¿acaso no pretendía ser incluso más cruel con ella? Y entonces un ruido sobre su cabeza lo interrumpió. Alguien estaba abriendo una ventana. Era una anciana la que se asomó y tiró un plato con la comida más deliciosa. Y la ventana se cerró de nuevo. El príncipe encantador corrió a comerse la comida, pero la niña gritó con horror y lo cogió en los brazos y dijo... ¡No la toques, mi pobre perrito! ¡Esa casa es el palacio del placer y todo lo que sale de él está envenenado! Al mismo tiempo, una voz dijo... ¿Ves una buena acción? Siempre tiene su recompensa... El príncipe vio cómo al instante se convertía en una preciosa paloma blanca Se elevó hacia el cielo y voló hacia la casa Pero de pronto se desvaneció en la nada El príncipe desesperado decidió buscar por todo el mundo hasta encontrarla Voló y voló durante días y días Hasta que llegó a un gran desierto Donde vio una caverna Y para su alegría allí estaba Celia Compartiendo el desayuno de un viejo ermitaño ¡Allí está! Inmensamente feliz de encontrarla El príncipe encantador se posó sobre su hombro Tratando de expresar con sus caricias Lo contento que estaba de verla de nuevo Celia sorprendida y contenta Por la delicadeza de la preciosa palomita La acarició suavemente Acepto el regalo de tu presencia Blanca paloma Y te querré para siempre ¡Cuidado con lo que dices, Celia! ¿Estás preparada para mantener esa promesa? Espero que sí, claro, mi querida pastora Prometiste quererme para siempre Dime que de verdad sientes lo que dijiste O tendré que pedirle al hada que me devuelva a la forma anterior de Paloma que tanto te gustó No debes temer a que cambie de opinión Celia te ha querido desde el primer momento en que te vio. Solo que no te lo iba a decir mientras fueses tan obstinado y arrogante. Ya te has arrepentido y quieres ser bueno. Ahora mereces ser feliz y por ese motivo ella te querrá tanto como quiera. El príncipe encantador se inclinó frente a Lada. «Levántate, mi niño, y os llevaré a los dos a palacio». ...y el Príncipe Encantador podrá recuperar la corona que perdió por su mal comportamiento. Mientras hablaba, se vieron de repente en el Salón de Quilma... ...y se sintió muy feliz de ver a su querido maestro una vez más. Devolvió feliz el trono al Príncipe... ...y fue por siempre su súbdito más leal. Celia y el Príncipe Encantador reinaron durante muchos años... El príncipe gobernó su reino y su pueblo dignamente. El anillo nunca más le pellizcó y al poco desapareció. Porque una buena acción nunca puede quedar sin recompensa.